La Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes La Verdad, una alternativa junto a su amigo, su conductor, ese hombre que despierta las mentes en Puente Alto, el señor Claudio Rojas. Bienvenido Claudio y tus invitados. Como están queridos amigos auditores, aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro programa La Verdad, una alternativa. Un programa de carácter laico que comprende la denuncia de la corrupción nacional e internacional en busca de develar la verdad y apoyar las causas justas y a aquellos que las detentan o las defienden ¿cierto? entonces aquí tenemos eh, un ilustrísimo invitado un hombre de la zona, de acá un hombre de mil batallas un hombre que lucha por lo más esencial que tenemos nosotros el agua si pensamos que nuestro organismo humano, nuestro nuestro cuerpo biológico tiene un 75% de agua. Podemos eh, a simple a, a simple vista darnos cuenta de la importancia que tiene el agua, no podemos vivir sin agua. Como la tenemos no la no la valorizamos, pero nosotros tenemos los seres humanos la mala costumbre de no valorizar las cosas mientras las tenemos, solamente las valorizamos cuando las perdemos. Aquí estamos en nuestro programa con Jorge Díaz, el dirigente de la agrupación Agua y Soberanía que defiende justamente la causa del agua. ¿Cómo estás Jorge? Qué, un verdadero placer estar contigo. Igualmente para mí darle las gracias por la invitación y como bien dices tú el agua es clave para la vida. Sin agua no hay vidas, vidas en plural porque no es solo la nuestra sino que también la de los ecosistemas. Correcto. Antes de entrar en materia, les decimos que nuestro programa eh, para cualquier consulta tiene un correo que se llama verdadunaalternativa.gmail.com Bueno, eh, Jorge, vamos a entrar en materia. No puedo dejar de no preguntar el tema que es más relevante, sobre todo que estamos en Puente Alto. Estamos en la región metropolitana y, y nos afecta directamente el proyecto Alto Maipo, que es un proyecto que hace algunos años venimos escuchando. Hemos estado en movilizaciones eh, en distintos lados de, de la ciudad eh, apoyando esta causa y queríamos que tú nos contaras un poco, nos hicieras un una breve historia de lo que es este proyecto porque la gente no lo conoce, lamentablemente estas cosas no se dicen en los medios y la gente está muy absorbida por los medios, entonces contémosle a la gente de qué se trata este famoso proyecto Alto Maipo que tanto se está hablando en este último tiempo Bueno vamos a hacer un, un, una, una breve historia del proyecto Alto Maipo este proyecto se inicia en el año 2009 Ahí se le da su validación. La verdad que cuando fue en el primer gobierno de, de la presidenta Michelle Bachelet, y la verdad que fue un proyecto hecho en medio de una cantidad enorme, de, de, de un lobby feroz de parte de, de, de, de los empresarios, sobre todo de Ayskenner, y en, en, ese, en ese tiempo había una una subdirectora de CONAF, se oponía este proyecto porque iba a provocar graves daños, sobre todo al tema de los bosques, al olivillo y una cantidad de, de, de bosque nativo que hay acá en la, en la alta montaña. Y incluso había dicho que era difícil el poder aceptarlo porque íbamos a tener graves problemas con, con todo lo que es el, el, el tema forestal. Eso a ella le significó que la sacaran del cargo y, y la, la, la directora la sacó. Y de ahí digamos siguió toda esta, esta, esta carrera en donde al final este proyecto fue aprobado pero la cámara de diputados luego de alguna cantidad de, de, de, de manifestaciones de la gente local de la gente local eh, estudió el proyecto y, y, y planteó en ese, en ese instante de que era un proyecto la verdad inviable porque estaba viciado algunos estudios decían de que el, el proyecto este cuando se tomaron las primeras medidas del, del punto de vista de los caudales de agua eh, no era precisamente la, eh, ellos hay el, género los estudios lo hizo pensando hace 60 años atrás cuando llovía mucho por lo tanto los 531 megawatts que ellos querían generar iba a ser imposible y al final incluso el mismo Aigenes reconoció que era así, que hoy día solamente van a producir, pueden producir 198 megawatts. Bueno, eh, dando esa primera pincelada, les comento en qué consiste el proyecto. El proyecto Alto Maipo consiste en lo siguiente. Es una es un megaproyecto, no es un proyecto pequeño, que consiste en un túnel de 70 kilómetros, ¿cierto? 70 kilómetros, con profundidades entre... 400 800 1200 metros... ...en donde se pretenden... ...sacar tres ríos de su cuenca... ...que son el río Colorado... ...el río Volcán... ...el río El Yeso... ...y meterlos dentro, digamos... ...que estos son afluentes del Maipo... ...meterlos dentro de este túnel... ...y hacerlos dar la vuelta... ...y, y, y llegar con ellos donde están las turbinas... ...y empezar a generar electricidad... ...obviamente... ...sacar tres ríos... Eh, ...decirlo es fácil... ...pero significa un enorme daño ambiental... ...porque eh, el agua quedaría bajo un túnel... el ...todo lo que está en la superficie... ...de un modo u otro... ...quedaría desertificado... ...lo que para, para los ecosistemas... ...que están en la montaña... ...sería fatal... ...y ya es fatal... ...porque de un modo u otro... ...hoy día con los trabajos que se han hecho ahí... ...respecto de, de las tuneleras... ...que están sacando material... En, eso, en esas profundidades, y lo están dejando a orilla del río, han provocado ya problemas con los metales pesados, el arsénico, el plomo, el molibdeno, manganeso. Y eso obviamente está afectando nuestra salud, porque hay un reconocimiento de que el agua que nosotros ya tenemos, que nos está llegando a nuestras, a nuestras casas, de un modo u otro viene con contaminación, porque las plantas de tratamiento como la, la friscacha, en donde se trata el agua y se trata de que llegue sin bacteria, la verdad que los metales no, lo, no los separan. O, si lo hace, puede ser en una muy pequeña medida. Y eso es es como, a, a grandes rasgos, el grave problema que nos está trayendo este proyecto. A ver, a ver Jorge, eh, a ver, ordenémonos un uh -huh. poquito. A mí me interesa que tú le digas a la gente. Por un lado, ellos dicen una cosa. que por, ¿Cuál es la...? cuál es la fuma, el fundamento de ellos para eh, para invocar este proyecto, para sacar sacar este proyecto adelante. Y por otro lado lo confrontamos con la realidad, porque yo sé que tú conoces a fondo. Claro. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que le dijeron ellos a la gente? Claro. Bueno, en un primer momento lo que siempre acá se dijo y estuvo por mucho tiempo repitiéndose era que en Chile faltaba energía. Que bueno, que para encender nuestros celulares, nuestras radios, eh nuestros equipos de música y todo, necesitamos más energía, necesitamos tener la Eh, en abundancia porque si no Chile se nos iba a pagar ¿se acuerdan cuando estaba todo este mensaje? eso era lo, era lo central pero resulta que este proyecto en verdad gran parte de la energía al menos en un 85% está eh, destinada para la minera de Andrónico Luxis la minera Los Pelambres y en donde el mismo el propio Andrónico Luxis se coloca con un 40% de las inversiones para que este proyecto salga adelante eh... Y obviamente o que sea, toda la, que toda la energía que se quiere generar no es para la gente es un negocio ya. privado. por un lado entonces la energía que va a generar para que le para que la gente nos vaya entendiendo la energía que se genera aquí en la cuenca del, del río maipo que es el pulmón verde que tiene la ciudad de santiago un lugar de esparcimiento un lugar bello cierto entre montaña la energía que se genera a partir de, del agua del, del, del caudal del río maipo no va a ser para la ciudad de Santiago, me estás diciendo tú, sino que va a ser para la minera Los Pelambres, que está a 250 kilómetros de Santiago al norte, ¿cierto? Correcto. Correcto. Claro, y el otro 15% ya están haciendo negociaciones con los argentinos para mandar energía hacia allá. En el fondo, es un negocio privado, avalado por el Estado, en donde este le presta ropa a este proyecto, a, a, a expensa de todo lo que son nuestras comunidades. Comunidades como, por ejemplo... Eh, los maitenes que se quedaron sin agua ya le llevan el agua en camiones y aljibe y esto ha significado que la gente tenga un enorme eh, eh, una enorme barrera que ya no pueda ni siquiera mirar el río eh, y, y lugares totalmente destruidos el tema del sobre todo el tema este de los, de los glaciares producto de las explosiones también se han ido de un modo u otro eh, destruyendo ...les cae polvo y eso significa... ...que el derretimiento es mucho más rápido... ...del, del, del glaciar... Y, la, ...y las aguas no las vamos a poder en unos años más... ...ni siquiera mantener en la montaña... ...para poder conservarla... ...porque el calor... ...se sabe que, que va a aumentar a lo menos en dos grados... En ...las temperaturas... Eh, ...producto del cambio climático... ...que tampoco se tomó en cuenta... ...se dice que incluso el año 2040... ...va a llover la mitad de lo que llueve ahora... ...por lo tanto los caudales que ellos estudiaron... ...no corresponden a la realidad vamos a tener y que ya tenemos hoy día. Correcto. Y dime una cosa, tú mencionaste tres ríos que se iban a, iban a tomar y los van a en el fondo los van a entubar, los van a conducir por un por túnel, ductos eh, subterráneos para eh, canalizarlos de manera tal de que lleguen hasta unas turbinas y generar electricidad para allá. ¿Y qué pasa con el río Maipo en cuestión? Bueno, el río Maipo obviamente una cantidad enorme de kilómetros del río Maipo van a quedar con muy poca agua con lo que ellos llaman un caudal ecológico, entre comillas, sustentable y que sabemos que no es sustentable porque el río ha sido como los ríos son como son mm. y que cuando se interviene interviene la mano del hombre y los y le saca sus afluentes que serían el río Colorado, el volcán y el Yeso y los meten en un, en un túnel y lo hacen aparecer 5 kilómetros antes de la planta Las Vizcache, en donde ahí sí tendríamos más agua. Eh, todo el manzano por ejemplo quedaría prácticamente seco y todo lo que son los ecosistemas que están alrededor de este río por esa cantidad enorme de kilómetros se van a van a, van a morir van a desaparecer bueno. su flora su fauna bueno ahora yo tengo algo que contarte eh, jorge la organización olca que es la organización latinoamericana de, de conflictos conflicto ambiental. ambientales hizo un estudio muy acabado que dice que Chile tiene una capacidad instalada para producir 2,5 veces lo que consume, de manera tal de que el argumento que nos dieron hace 10 o más años atrás para empezar con este con este proyecto es absolutamente falso, infundado y no es no se ajusta a la realidad. O sea, empezar y fue tan Fue tan vergonzoso lo que hicieron, porque yo me acuerdo, y, y comparto lo que tú dices, yo me acuerdo que esto fue acompañado de un circo, porque resulta que nos hicieron ahorrar energía, nos cambiaban las horas, nos decían que teníamos que ahorrar esto, entonces a mí, crearon una conciencia a la gente de que en realidad tenemos que producir más energía, porque estamos, nos vamos a quedar sin energía, ¿cierto? Claro, que se me iba a apagar la luz. Ah, <risa> Claro. No, no siempre nos vendieron esa idea en los medios masivos hace muchos años atrás que no están diciendo eso y claro. eso es absolutamente falso totalmente falso hoy día Chile produce una enorme cantidad de energía al punto que el valor de la energía ha bajado de valor y la energía que va a producir este proyecto va a estar mucho más cara de lo que realmente hoy día son los valores que hay en mercado o sea es, verdaderamente esto es un es un crimen seguir eh, intentando reflotar este proyecto para ...para generar estas centrales... ...porque ya prácticamente no es necesario... ...no es necesario... ...porque primero no es para la gente... ...segundo es para un grupo privado... ...y el Estado eso no, lo, no debiera avalar... Lo debiera tener muy claro de que... ...aquí de, deben estar primero las comunidades... ...porque además en el mismo cajón del Maipo... ...existen seis centrales hidroeléctricas... ...que el río Maipo de un modo u otro... ...las está alimentando y está generando energía... ...o sea no... ...no, no, se, no se justifica un, un megaproyecto como este tan destructivo y que va a provocar graves daños a nuestra población, y de qué manera la gente lo va a notar y ya se está notando imagínense, 10.000 hectáreas de bosque nativo que han sido destruidas ¿qué significa eso? ¿cómo vamos a mitigar el calor? todo ese calor se viene a la ciudad nosotros vamos a aumentar las temperaturas se nos viene acercando el desierto a paso agigantado, y con estos megaproyectos de este estilo, obviamente aumentan mucho más de manera exponencial el problema y es por eso que creemos y llamamos a la gente nosotros permanentemente a movilizarse, a estar informada a saber en qué consiste digamos este tipo de proyectos que se estamos, estamos en Puente Alto, una comuna de un millón de habitantes que está al lado de este tema, yo creo que va a ser muy afectada así que yo creo yo, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa queridos amigos, continuamos con este interesante tema se escondió y no quiso salir, temió despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles Les nacieron frutas, naranja dulce, siembra de querubes Como el sol tenía miedo se escondió en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso La vitamina de melada tú con un beso la luna sale a caminar siguiendo tus pupitas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un universo despertaste y le diste vuelta a mi universo ahora se llega a la cima bajando por la sierra la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy, las gallinas mojen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto, y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces, la escasez de comida se vuelve del porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida y en la Tierra parece que comienza la vida La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo gracias a ti y a tus ojos bueno queridos auditores aquí estamos nuevamente junto a ustedes eh, nos dice eh, producción de que tenemos unas preguntas eh, muchas gracias Claudio por acá en estudio 2 hoy han llegado una pregunta de parte de Fermín Fernández Qué interesante lo que están conversando me parece muy valioso, pero ¿qué hicieron los políticos en su momento? esa es la pregunta número uno, y la pregunta número 2 me llegó de parte de Alicia Cornejo que está en el sintonía desde el cajón del Maipo, prometieron más trabajo para la comunidad, finalmente no lo vimos, ¿qué pasó? vamos a contestar la segunda pregunta primero, ¿qué les parece queridos auditores? la, la segunda pregunta bueno, respecto de que iban a traer más trabajo de algún modo al principio puede haber sido, pero al final eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso es lo que ha pasado con estos grandes proyectos en cualquier parte donde se han instalado proyectos mineros, porque al final terminan trabajando con muy poca gente, pero dejan un desastre enorme y una pobreza muy grande a las comunidades. Y eso es lo que las personas y los, los, los, los, las comunidades deben darse cuenta en los lugares donde ellos viven, que al final se quedan sin nada, eh, y, y mucho tráfico además de, de personas que, que llegaron de todos lados, cambia los estilos de vida, un, más polución, más contaminación, y, y, en lo, y, en lo, y en lo concreto prácticamente todo pasa a ser en beneficio de estas grandes empresas, y, lo, y, la, y las comunidades son las que pagan los costos, eso es respecto de, lo, de la segunda pregunta. Ahora respecto de la... de la primera pregunta si me permite permites eh, Jorge eh, a mí me gustaría decirle a la persona que hizo la pregunta de que no tenemos que perder de vista que hoy día vivimos en un mundo globalizado donde no son los gobiernos los que dictan las pautas los gobiernos reciben una agenda todos los gobiernos de todos los ...de las aparentes... ...ya no existen las ideologías... ...son todos iguales... ...todos eh, gobiernan... ...para las transnacionales... ...que están por sobre los gobiernos... ...eso es aquí... ...en Estados Unidos... ...y en todos los países del mundo... ...esa es la realidad queridos auditores... ...infórmense bien... Eh, ...y ya no... ...los gobiernos no gobiernan para la gente... ...hacen algunas cosas... ...para que la gente siga creyendo en ellos... Pero nosotros que los votamos somos los culpables. Porque nosotros, si el día de mañana se nos ocurre votar nulo, le damos un tremendo mentiz a su comportamiento. Los desnudamos, los dejamos en ridículo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que estamos sancionando su comportamiento. Ellos no gobiernan para usted ni para mí. Ellos gobiernan para quienes pueden o, o quienes dirigen las las los destinos de los países y los destinos de los países están ahora en manos de las transnacionales, por eso que luchamos contra los tratados de la nueva generación de tratados de libre comercio entre otras cosas en este programa, eh, también, porque resulta que ese es un, un darle, entregarle en bandeja el país para que las transnacionales lo saqueen. Y eso es lo que están haciendo las las mega nacionales como esta que está hablando aquí nuestro eh, invitado Jorge Díaz y también las mega empresas transnacionales que son las que dictan las pautas a los gobiernos de todos los países del mundo eso es así, eso es el resultado de la famosa globalización bueno queridos auditores continuamos entonces con lo que estábamos hablando Claro, y, bueno, y comentar que aquí los políticos de acá Miraron simplemente para otro lado y, y se convivieron con los grandes empresarios Y al final eso Terminó en que el proyecto fue aprobado claro. En una cantidad enorme De, de conclusiones Como ha sido el papel confort, las carreteras la farmacia Al final es más de lo mismo no claro. Solamente que aquí fue en tema medioambiental claro. Usted, terío eh, auditor Tiene que sacar sus propias conclusiones Nosotros no podemos eh, Señalar o sentenciar una cosa que parece obvia, pero en este mundo hipócrita, las cosas son obvias y sin embargo la gente <ríe> vota igual por ellos, digamos. Todo el mundo en la calle puede decir o dice que los políticos son corruptos. Sin embargo, la gente los vota igual. Entonces, algo tenemos que cambiar y nosotros creo que creo que el cambio tiene que empezar por nosotros. Porque los políticos están muy cómodos en tan, entonces ellos no van a cambiar, ¿cierto? <ríe> bueno eh, sigamos con, con el tema con temas interesantes eh, el tema de de la energía llevársela para aprovecharse de la energía y porque no no la, no la sacan de, de más al norte la, la, la, podría preguntarse alguien cierto claro a mí me da la impresión yo tengo una impresión personal que bueno en el año 2009 cierto probablemente todavía no estaba tan en boca todo esto de las energías limpias como están hoy día, que se han hecho una cantidad enorme de termopaneles para generar electricidad en el norte con el tema solar, energía solar. Y, y los ríos eran una eran un eran un buen elemento para sacarlas de, de ahí. Y era barata, entre comillas, ¿cierto? Y además que los daños ambientales a los tipos les preocupa bastante poco, pero también empezó a surgir una... una un movimiento grande a nivel aquí nacional que se ha estado dando bien fuerte, que son que mucha gente se está organizando para defender de algún modo la naturaleza y, di, y diciendo ya no más extractivismo, ya no más destrucción, y eso también le ha ido como complicando la vida a, a estas grandes empresas y a estas transnacionales. Y obviamente el, el paso de las energías limpias de un modo u otro Le, le, le va quitando también fuerza A estas energías que se sacan del agua la, A la hidroeléctrica eh, Porque es como, como dice Clau Claudio. Claudio Como dice Claudio En el norte hay mucho sol Y se, y se podría sacar de ahí con, con energía solar Pero me parece que hoy se está haciendo eso Eso hay que reconocerlo, se está haciendo Sí, se está Pe claro. Pero la verdad que a nosotros acá nos tocó vivir la época en que todavía eso no estaba tan en boga y, y estas grandes empresas... Claro, grande empresa, miran, justamente, tú tienes claro, razón. En ¿eh? 2009, miras. cuando partió esto, eh, no se hablaba mucho de... La, no, no se pensaba en los termopaneles o era más caro, no Exacto, sé. Claro. Hoy día se ha masificado, se ha masificado eso masificado y sabemos que aparato. en la zona... Eh, y en el norte hay, hay mucha cantidad de sol y eh, mucha luminosidad eh, una buena parte del año, por lo tanto la energía solar es una muy buena alternativa. Correcto. Y, y claro, pero eso no quita de que esto de que este es un proyecto de verdad criminal porque eh, somete al área metropolitana la posibilidad de quedar sin agua y de que en unos años más las nuevas generaciones tengan que andar corriendo detrás de camiones aljibes por un litro de agua. Claro. Y eso la verdad que está pasando en muchos lugares, como por ejemplo en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, donde ahora en abril, mayo, el agua prácticamente se termina. Y no. para qué vamos a ir tan lejos? Tenemos aquí, aquí Petorca justamente. Tú me diste claro. el paso justo sin, sin agua, sin, sin agua. sin agua. Bueno, sin eso agua. es algo que lo estamos viviendo acá. Cuéntanos un poco qué pasa en Petorca. Bueno, Petorca está en la provincia de la quinta, la quinta Región, región aquí cerca de La Ligua. Cerca de La Ligua, sí, al paraíso, cerca de ahí. Y Petorca bueno, se transformó de, en, en algún en algún momento eh, en un gran productor de paltas. Y por ahí pasaba un río, siempre tenía agua, la gente se iba a bañar, sacaba agua para sus necesidades básicas y llegó llegó un, un grupo de gente entre ellos el Chivelli, Perilloma el claro, un, un, un diputado también ahí, que no me acuerdo el nombre de este minuto y empezaron a hacer eh, negocios con el, con el tema de la espalda y empezaron a robar agua así de simple, y sacar el agua de este río, y así fueron secando toda esa zona, al punto que la gente después de haber tenido agua así fácilmente hoy día le llevan el agua en camiones aljibes se lavan por presa hacen las necesidades en bolsas plásticas y y ahora hoy nos llegó la, la, la mala noticia de que va a quedarse definitivamente sin agua gente que va a tener que emigrar de ahí va a tener que irse, no puede plantar ya nada, ¿por qué? porque un negocio privado y un monocultivo de palta para mandarla al extranjero que ni siquiera las probamos acá los chilenos nos robaban el agua a través de ese expediente. Es decir, a través de frutos, en este caso palta, cierto, que lo sacaban dejando a la población, dejando a las comunidades sin agua y eso los gobiernos uno dice no debieran permitirlo. Y claro, y el, y el, el código de agua eh, eh, queda en la nada, los derechos de agua que tienen los ellos exceden los derechos de agua que tienen a lo mejor conjuntamente los predios eh, agrícolas y sacan el agua claro. que que tiene otro destino. ¿no? Claro, porque aquí en Chile es el único lugar donde el agua está privatizada totalmente, mm. un tipo anotó las aguas sin pagar ni una a perpetuidad y se quedó con eso. Mm. Y eso nos terminó al final por liquidar no solo Petorca, mm. hay varios lugares, por ejemplo, también incluso hablar del sur, Chiloé, la gente también se está quedando sin agua. Claro. Bueno, y el problema ahí en en Petorca y con los productores de palta es muy grave, ¿por qué? Porque tiene varias aristas y ha tenido muchos a ver cómo se podía decir muchos eh, efectos. Por ejemplo, un efecto eh, eh, o, o un, un efecto que tuvo que nos da una, una pauta de, de la gravedad del problema fue que llegaron a amenazar de muerte a Rodrigo Mundaca, defensor del tema de las aguas ahí en Petorca, ¿no es así, Jorge? Sí, a, bueno, Rodrigo el eh, como efectivamente como dice Claudio fue amenazado de muerte porque esto de un modo u otro él hizo denuncia al a, a los a los lugares donde lleva la palta a Dinamarca a Dinamarca, a Alemania, claro, Alemania. y a Alemania en donde de, en, en donde se Afortunadamente, com, afortunadamente claro, se comentó de cómo se extrae el agua, de cómo las comunidades quedaban sin agua, de cómo se está haciendo un grave daño ecológico a, también a los ecosistemas y eso eh, permitió de que en dinamarca y, lo, y los alemanes dejaran de comprar palta y eso obviamente no le gustó a estos a estos grandes empresarios y, y rodrigo que, eh, que eh, por lo menos hace un tiempo atrás fue golpeado rodrigo, rodrigo también fue atacado directamente físicamente y después amenazado de muerte porque él ha sido uno de los de los, de los grandes hombres que ha estado aquí también defendiendo el agua y preocupado de su comunidad justamente. Entonces, eso un... como nosotros lamentablemente aquí en Chile no somos capaces de dar la lucha como corresponde por el tema del agua. Tienen que venir los países receptores de la palta chilena a sancionar a los productores de palta justamente por la manera eh, irregular, por decir de alguna manera, de que están sacando el agua para para cultivar la palta. Claro. Y, y bueno, y, y comentar y decir a la gente así en general, cierto, a los puentaltinos que hoy día nos están escuchando, para que lo transmitan a nivel planetario, el agua el agua dulce es un 3% del total de agua que hay en el planeta, un 3% de agua dulce y ya gran cantidad de esa agua dulce ya está contaminada, porque hemos notado porque las mineras, las forestales, eh, la agroindustria, eh las petroleras han contaminado enormes cantidades de agua dulce a través de, de, de sus procesos de producción. Y eso también nos tiene a nosotros que hacer pensar que nosotros no somos no estamos inmunes a que también empresas hidroeléctricas como Alto Maipo, por ejemplo, o, o Forestales, que ya está pasando, al final nos dejen corriendo también detrás de camiones aljibe como muchos otros lugares. Es por eso que desde acá yo les hago el llamado a participar, a informarse, cuando hacemos llamado a las marchas, participen, salgan con nosotros, porque no esperemos hay que ya no quede una sola gota de agua y de ahí empezar a reclamar. Porque a veces pareciera que el agua es infinita cuando uno abre la llave y la puede tener corriendo todo el día y no se acaba nunca. Pero la verdad que el agua es un recurso muy limitado y cada vez más limitado. Las guerras por el agua ya empezaron sí. y, y tenemos que cuidarla y defenderla. Justamente. Ahora... Ustedes hablan hablan de una primera cuenta pública por el agua de Santiago. Cuéntame un poco de qué se trata eso. Bueno, esta cuenta pública consistió simplemente en llamar a todas las autoridades de izquierda, de derecha, de centro, los llamamos, ¿cierto? Aquí en la Plaza Montserrat, ahí nos juntamos, hicimos un llamado para que vinieran eh, y se manifestaron respecto principalmente del proyecto Alto Maipo, que es el que nos tiene grave preocupación problema de, de, de quedarnos sin agua en un futuro no, no tan lejano y bueno a este llamado, digamos las personas asistió una concejala asistió eh, Pamela Giles y Miguel Crispi, fueron los que asistieron no, no aparecieron los otros las la, la otras personas que fueron elegidas en, en la última elección y, y de verdad lo lamentamos porque a nosotros nos interesa que nuestras autoridades todas contando incluso alcalde, todas nuestras autoridades que son de acá, de esta zona, se pronuncian y saber nosotros qué es lo que piensan ellos respecto del problema del agua y en particular de un proyecto que hoy día nos, está, eh, nos tiene en permanente tensión y en permanente peligro de que el área metropolitana se quede sin agua. Somos 6, 7 millones de habitantes los que estamos en esa en, en, ese, en ese peligro permanente y nuestras autoridades no todas se pronuncian y pues eso creo que no corresponde. Ahora hay una hay una hubo un foro alternativo mundial de las aguas llamado Fama, ¿cierto? Sí, sí, en Brasilia. En Brasilia, sí. el entre el 17 y el 22 de marzo del 2018. Qué alcance tiene eso, qué cobertura que qué puede que puede eh, hablar de 400 organizaciones nacionales en Brasil e internacionales que asistieron, entonces eh que se concluyó, que se sacó un limpio de eso. Yo sinceramente leí algo, pero muy poco la verdad, porque estuve lo que pasa es que yo vengo saliendo del hospital. Ah, ya, no, ya. Ver, yo de hospital. pero lo que sí, el hecho de que se el el hecho de que ese congreso se haya realizado tiene una enorme significación para América Latina, porque América Latina es uno de los continentes que tiene mucha agua y que de un modo u otro el estar organizándose y el estar conociendo otras organizaciones. Por ejemplo, como dices tú, 400 organizaciones en Brasil, y parece increíble, o sea, dice ¿cómo tanta Pero una cantidad enorme de gente. Y eso nos da, por lo menos, una esperanza de que este estos conflictos, cada vez la gente de un modo u otro se ha ido empoderando, lo ha ido tomando más en cuenta, y son los que le van a tener que marcar la agenda a los distintos gobiernos porque ya aquí no pasa todo el tema, porque aquí tenemos que producir, producir, tener índice, un PIB alto, eh, y, y todas estas cosas que de repente le cuentan a la gente que bueno, que para pa mantener a la gente trabajando necesitamos destruir, o sea, el dinero está sirviendo para, para, para que la, la gente salga a destruir el planeta, y eso no puede ser. Tenemos que vivir en un mundo más sustentable, en donde obviamente los niveles de consumo también tienen que bajarse no podemos vivir en estas sociedades de consumo en donde se producen cosas innecesarias y que en todos los procesos en el que nos imaginemos vamos a ocupar agua no hay ningún proceso en el que no se ocupe agua no hay ni uno solo todo se ocupa agua lamentablemente lo, lo que se ha aprobado aquí en los últimos gobiernos eh, de cualquiera de cualquier color eh, son muchos proyectos mineros y los proyectos mineros consumen mucha agua mucha, mucha agua. agua agua dulce claro incluso al punto de que eh, ahí han habido proyectos mineros me, me, me parece que me parece que incluso Minera los pelamens algún minuto lo propuso no lo tengo claro o mavia cuanto gasta minera por ahí en el sentido de que esta cosa de decir nosotros te lo podemos solucionar le decían a las comunidades pero eh, pasa el agua el agua dulce para que nosotros como la tenemos acá arriba para poder trabajar en nuestros proyectos mineros y nosotros les desalinizamos agua a costa de la empresa para que las comunidades tomen agua desalinizada. Claro, podría decir uno, bueno, el agua se puede hoy día con la tecnología la podemos desalinizar, pero eso también tiene sus problemas y graves problemas, se si aquí no se trata solo de sacarle a la naturaleza Y desalinizar, porque estamos prov provocando problemas en el pH del agua, los peces viven con cierta cantidad de salinidad, los desechos de la desalinización también es con químicos. No es así una cuestión que le que agarramos la sal, la separamos y dejamos agua claro. agua dulce. O sea, Correcto. todo tiene tiene un impacto, impacto fuerte. Y por lo tanto no son cambios que uno los no puede aceptar tan fácilmente, ni debiera aceptarlo incluso. Justamente, y... Y además, no solo ocupan mucha agua la minería, sino que además, la que no ocupan la contaminan, ¿cierto? Porque los relaven, lo siempre eh, hay mucha contaminación en el norte, chico, y en el norte grande tenemos mucha contaminación, todo el uso el tema minero es, es realmente lo que hacen con el, los, los ríos, todos los valles... Eh, del especialmente el norte chico están todos contaminados. El río Loa lo secaron totalmente, ya lo se desaparecer prácticamente. El río más largo del Chile claro, lo, más secaron. Más lo secaron. Prácticamente ya no existe el río Loa. Eh y así una cantidad de río Río Cachapoal, eh bueno, Río Maipo y Río Pueblo y río y río y no hablando bueno, de, de río, resor... y todos contaminados, Licancel, el río Mataquito con la, con, con bueno, la con el, el tema de la sequía. Te cuento un poco, nosotros hemos participado Eh, con organizaciones de la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, eh, entre ellas la organización Nehuenquimun de Los Ángeles. Ellos luchan justamente por el tema de los, de los ríos, de la contaminación de los ríos. ¿Quieren poner mineras en la zona sur, en una zona que van a destruir completamente el ecosistema? ¿Cuál es la motivación? Cualquier persona con dos dedos de frente se preguntará ¿Cómo es posible que alguien autorice eso? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la motivación que tienen los parlamentarios o los gobiernos para autorizar una cosa así? Debe ser una motivación muy grande, ¿no? Porque ¿cómo es posible que destruyan la zona más bella que tiene nuestro país? Los ríos, la zona de los ríos, la región de los ríos, la región de los lagos, con, con llenos centrales centrales hidroeléctricas, por un lado, Y, por, y hasta proyectos mineros entonces a dónde vamos a llegar ¿Sabes? es la pregunta que yo me hago todos los días y te lo, te lo prometo cuando me levanto todos los días uno ve aquí hablando de solamente aquí de chile porque cuando uno se mete en el planetario la verdad que dice no se sé, vamos al despeñadero eh, encontrándonos todos los días con un desastre ecológico por una razón o por otra hoy día por ejemplo el, el desastre ecológico que uno ya dice ya, esto parece, será verdad, llega hasta uno a dudarlo cómo va a ser para tanto 70 toneladas de peces de pescado en dichato eh, botados en un vertedero, 70 por qué cuál era la razón que daban es que en realidad había que botarlos porque eran muy chicos y se los pillaban eh, porque pesca de arrastre y es la pesca de arrastre. se los pillaban, las multas y todo o sea, matando de esa manera la, la, la, la masa biológica de los mares eh, la basura en los mares las quemas de bosque eh, lo, lo, los desastres que provocan las petroleras, el fracking y bueno, te vas dando cuenta eso, eso, destruyeron la pesca artesanal y la pesca industrial es por arrastre justamente por y, arrastre. y eso eso barre el ecosistema barre barra, totalmente. Barra todo eh, sí, vámonos, nos dicen de producción que vamos a una pequeña pausa y volvemos eh, pronto estábamos muy entretenidos conversando aquí <risa> estamos de vuelta eh, me quiero hacer un, un paréntesis muy breve eh, para contestar para complementar la respuesta que le dimos a la, a la segunda pregunta eh, perdón, a la primera pregunta que contestamos en segundo lugar <ríe> eh, porque resulta que la persona tenía la inquietud ¿cómo es posible que los parlamentarios no hagan nada? y bueno la evidencia que tenemos justamente para de que para ratificar, o sea, para avalar de que ellos no tienen ningún poder y que hay un poder superior que les dice y les dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Es que, por ejemplo, estos tratados de nueva generación se firman en secreto y los tienen que ratificar prácticamente sin conocerlos y no pueden cambiarles ni siquiera una coma eso da cuenta del tremendo poder a que están sometidos los gobiernos los parlamentos y los poderes judiciales y eso le da la respuesta al querido auditor a su pregunta claro eh, así es, tal como dice Claudio, aquí al final los estados quedan sometidos a las transnacionales al final ellos son los que dictan las leyes y cómo se hacen cómo hacen los asuntos que tengan que ver con su interés comentar sí, sí, sí, mira eh, Jorge, a ver, para que lo estábamos comentando algo muy interesante fuera de fuera de aire eh, que tú me estabas contando lo que pasa por ejemplo, con el tema de, de Bichuquiel ah, claro, mire, señores auditores les voy a contar algo, que seguramente muchos de, de nosotros nuestros padres son campesinos, viven en lugares que eran antes muy bonitos, que ya están bastante destruidos, producto de producto de, de, de estas grandes empresas que hacen sus proyectos. Les voy a contar algo así, bien, bien simple. Fíjense ustedes, mi familia toda es de Bichuquén. Yo conozco Bichuquén desde hace, no sé, post, 30, 40 años atrás. Eh, en Bichuquén había mucho bosque nativo, porque ahí son muchos cerros. Y resulta que eh, en el año 81 se dictó una ley, el decreto 701, que permitía que los, a los empresarios lo subvencionaran, el Estado les pasaba plata para que plantaran pino y eucalipto incluso un, se habló mucho antes de bosque para Chile y todo eso que uno se imaginaba que, que esto era, era era muy bueno porque para, cuando uno habla de bosque la verdad que lo, lo ve como muy positivo pero en realidad eran plantaciones que muy distinto a un bosque y arrasaron con el bosque nativo en Bichuquén hoy día ahí es puro pino y, y eucaliptus Y una de las maneras que, que ellos que ellos lo hicieron fue plantando este, estos pinos y llegaban, por ejemplo, los conejos subían al, al cerro para comer y no tenían nada que, que comer y quebraban la puntita del pino cuando recién los plantaban. Y cuando se quebra la puntita del pino, el pino se seca y no encontraron nada mejor. Traían eh, comida envenenada para los conejos, los tiraban en los cerros, los, conej los conejos se la comían y se, y se morían. Llegaban la, la aves de rapiña, también se movían porque se comían los conejos, y así los ecosistemas los fueron matando. Y hoy día les puedo decir que hoy día en Michuquén prácticamente no hay agua. Incluso les, les comento, gente conocida mía, está un familiar mío por ahí, tiene camiones aljibe y salen a venderle agua a las comunidades, porque se secaron los esteros, se secaron los manantiales, porque el bosque estas plantaciones chupan demasiada agua porque son de crecimiento de crecimiento rápido y además y, y, y, miren, y, miren, y, y ahí al ladito en el Licantén se, se, se instala una celulosa que es el Licancel que ha contaminado el río Mataquito y la gente que hoy día vive en, en Bichuquén cuando uno va allá es una tristeza tremenda porque mataron su medio ambiente ahí no hay un pajarito yo les, les pido a los que no lo han hecho que se metan a un bosque perdón, a una plantación de pino o una plantación de eucalipto. Ahí no hay una mariposa, no hay una araña, no hay una lagartija. Ahí todo muere. Es como un desierto verde. Uno lo ve de lejos y se ve muy bonito, pero adentro un silencio absoluto porque todo está muerto. Y esto lo han hecho esta, estas grandes forestales que por culpa de ellos no, nos provocaron y nos quemaron cinco regiones con el tema esto de los incendios. Y esto ha sido también porque lo hemos dejado hacer no nos no hemos organizado no nos informamos y pensamos que las cosas que pasan no sé po, a 40 50 80 200 300 kilómetros de nuestras casas o de nuestra comodidad no nos afectan y la verdad que nos afectan directamente sí. bueno y es eso que, que acabas de comentar da pie para, para comentar también lo que lo que fue hace dos veranos atrás lo, el tremendo incendio que hubieron en la zona sur que fueron producto fueron eh, provocados yo tengo de buena fuente de, de, de directa, de la sexta región me, me llamaron de Pumanque de que habían personas que lo provocaban con el mismo objetivo que tú estás diciendo esa es una actitud mafiosa no solo el, no solo los empresarios están manejando los destinos de nuestro país y por supuesto a nivel mundial sino que además están incurriendo en actitudes mafiosas mafiosas, porque eso es provocar un incendio para después cobrar el seguro, por un lado, y después recibir el beneficio de un decreto los gobiernos que han habido en este último tiempo, a contar de la fecha que tú dijiste han avalado todas esas cosas en desmedro de los ecosistemas en desmedro de las poblaciones en desmedro de todos nosotros en, fin, en definitiva, ¿no es cierto? ahora, yo te quería hacer una consulta. En la página de ustedes salía de que se están destruyendo Chiloé. La contaminación ya está en el lago Huillinco. Los salmoneros deben parar de destruir Chiloé. ¿Me podría un poco explicar a nuestros a nuestros auditores de qué se trata un poco eso? Bueno, comentar que Chiloé se vino destruyendo hace muchos años desde que se instalaron las salmoneras. Eh la eh, Acá en Chile, como se trabaja a la chilena, eh, queriendo competir con los noruegos, que son los grandes productores de salmones y que producen el salmón, no sé, por dar una medida así, eh, en, en cantidades de agua, por ejemplo, no sé, por decir, 100 metros cúbicos de agua, meten 50 salmones, aquí nosotros metemos mil salmones para sacarle provecho al, al espacio y... Y, y ganársela de algún modo a la, a, la, a la lógica ellos miran la lógica del dinero cómo eh, ganar más con el mar con el mínimo esfuerzo no no nos trajo un problema enorme primero que se acababan los salmones eh, que tuvieron que empezar a poner vacunas toneladas de, de, de vacunas que se lanzaron al mar para que los salmones no, no se contaminaran porque le entró un, un virus que se llamaba elisis el virus y esto fue provocando un daño enorme porque los salmones Eh, se comen a todos los otros pescados chicos porque son muy agresivos y además que son introducidos acá y las salmoneras como siempre botando su desperdicio al mar fueron pudriendo el mar y llegó un minuto que se les juntaron tantos desperdicios esto fue hace 2 años, 8 años atrás y que fue la cuestión cuando reventó que incluso nosotros hicimos una gran marcha por Chiloé porque fueron a botar toneladas y toneladas al mar de, de salmones podridos algo así como 40 toneladas, 60 toneladas de, de salmones que los tiraron al mar y que coberó para que aumentara la marea roja. Sí, la que hubo en el sur, claro, bien. la que, claro. Coberó mucho eso para, para se cambiá se cambió todo, toda la configuración marina, digamos, de, de, de una gran zona de de Chiloé. Y bueno, y aquí hay que decirlo con la complicidad como siempre de los gobiernos, todo haciéndose los lesos porque siempre está esta mirada entre comillas, de que estas empresas dan trabajo, de que la gente ahí eh, es lo único que puede hacer, que cómo los vamos a sacar, pero resulta que esta gente antes vivía de otras cosas y vivía de una manera mucho más, no con una vida fácil, pero sí con un, con, un, con un ecosistema limpio donde ellos no se enfermaban, hoy día no hay nada que pescar, hay lugar en donde murió todo prácticamente, han habido varazones de, de almejas, porque eh, eh, eh, debe ser insoportable para todas estas especies vivir en una zona en, en una zona contaminada por el hombre y entre las últimas cosas que han sucedido con la colosalero miles de, de, de, de, de, de, de litros de pintura roja se les ca, se, les, se les cayeron a un río en donde arrasaron con todo este esto llegó a, al, al, al río que, que mencioné, lago al lago al, al lago uyista Dios, imagínense ustedes miles de litros de, de, de una pintura por, roja pintura ¿por con, qué pintura por roja? Es, de esas pinturas la usan, creo, para las mallas para... yo no sé exactamente para qué la usarán, pero se usan en, en, en la salmonera, ellos la usan no sé para qué exactamente ya. pero son insumos que al final fueron a parar a un río provocando un daño irreversible irreversible que la gente que ahí pescaba o que vivía en esa zona, la verdad para que ahí le puedan limpiar y con todo lo que le paguen van a mejorar el, el ecosistema porque ya lo mataron. Y resulta que uno nunca se entera bueno, cuáles son las multas, esa empresa se tiene que ir, eh, lo sacamos, no, nada, todo queda en silencio y todo. Uno se entera por, por, hoy día por las redes sociales porque no sale ni siquiera en la prensa, yo no lo, no lo he visto. No, menos. no sale. La prensa avala todo esto. Claro, todos se hacen los lesos porque al final la prensa, los grandes dones la prensa son los mismos dueños de esas empresas o tienen Justamente. acciones, entonces muy Justamente. difícil que puedan darnos a conocer. Y es por eso que estamos en, con un permanente cerco informativo y la gente no se entera y, y nos dan otras cosas que de verdad no son de interés para la gente y ahí estamos todos enterados de lo que le pasa a un determinado personaje sin importancia. Sí. Por eso... Sí, sí. no por eso eh, yo les, les, les digo a todos los que hoy día están escuchando a tomar conciencia con el tema del agua si no la cuidamos la vamos a perder y vamos a estar en graves problemas corriendo por un litro de agua detrás de canones aljibe en unos años más tenemos un problema grave que es el proyecto Alto Maipo ayúdennos salgan con nosotros a las calles porque hoy día este proyecto la verdad que está en un todavía en un default técnico es decir, no tiene el financiamiento. Ahí están los banqueros estudiando si le siguen o no le siguen pasando plata, porque por, esto ha sido producto de los reclamos que, han, que hemos hecho las comunidades y además le mostramos a los banqueros, porque en algún minuto conversamos con ellos, tuvimos con ellos sentados y les dijimos cuáles eran los enormes daños ecológicos que ellos provocaban y, y ellos nos decían, obviamente era lo que nos tenían que decir, que en realidad a ellos le importaba el tema ambiental, pero que no pensaban que el proyecto tenía provocaba estos daños tan grandes que, no, que al, al cual nosotros les comentábamos ya muchos de sus asesores se le llevaron a los lugares donde estaban los mayores daños. Y qué interesante eso que me estás diciendo. Eso. Cuéntame, ¿y qué, claro. y, qué, ¿y qué es lo que hoy claro, aquí hay cuatro bancos, a ver si me acuerdo de ellos, el Itaú, el, el Santander, el banco el, el Itaú, el Santander, el Banco del Estado. Y otro que no me acuerdo, otro banco que no me acuerdo, que son bancos nacionales que le han pasado dinero a esta a este, a, proyecto. A este proyecto. Más el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que también han pasado dinero. Y, y un banco japonés que descubrimos por ahí también. Y hoy día, después de este default técnico, pasó lo siguiente. Que eh, hubo un momento en que las, hubo una, una empresa que se retiró se retiró del proyecto, hubo una, una empresa que se retiró perdón, la, ¿Sí? la empresa no, la CNM se retiró se retiró porque las tuneleras no podían horadar la montaña se pus, eh, una la roca no la podían romper, romper, es como que la roca se oponía a la montaña que la siguieran la, yeah. la, la, la, la siguieran dañando y se terminaron se terminaron yendo porque además eso ponía en peligro a los trabajadores ellos dijeron nosotros nos vamos de acá, porque la verdad que si seguimos trabajando en estas condiciones, aquí va a haber un accidente y va a quedar la escoba. Así que se retiraron. Y eso dejó al proyecto, con una lo dejó con una pata menos, más la salida de Andrónico Luxi, que terminó huyéndose del proyecto y solamente va a ser el receptor de la energía. Incluso lo que yo he leído, que yo no lo creo, así me parece increíble, haciendo la pérdida algo así como de 350 millones de dólares, el Andrónico. Cosa que no creo, yo creo que al final se le va a pagar con energía de pero a ver a ver si te entendí bien Jorge tú me dices que andrónico se retira del proyecto pero y, sí. y, y, y ¿qué le, cómo, cómo le va a llegar la energía allá? de dónde eh, bueno hoy día eh, lo, lo que hoy día el proyecto está está como como digo yo en un el técnico se está trabajando a una, a, a, de manera muy lenta pero muy lenta porque necesitan más financiación financiamiento y los banqueros están muy reticentes a seguir pasando plata Porque este proyecto en un principio estaba proyectado para valía 600 millones de dólares. La inversión pues, inicial. La, la inversión inicial eso era lo que valía y eran los cálculos que sacaban. Ya. y Hoy día va en más de 2000 millones de dólares. Ah, claro, entonces, entonces está muy mal eso. Claro, te... cada como... vez han ido pidiendo más plata, más plata y el proyecto todavía no se termina. Y sigue ahí pendiente, no no se suponía que ahora el año 2018 se chequeaba y todo y, y están ahí detenidos prácticamente porque los banqueros no seguir pasando dinero están muy reticentes o sea, la, tener digamos vida. que la madre naturaleza le está ganando al al, okay. al... qué buena noticia esa porque en claro. el fondo es esperanzador eso que la madre naturaleza esté oponiendo eh, una resistencia y la tan grande para claro, una cosa así se lo ha ido en imagínate que, el, que lo proyectaron 600 mil dólares y van en 2000 y, y en, no, han, y no han, y han hecho nada todavía Claro, y todavía claro, y todavía digamos falta plata para seguir construyendo los túneles y así que toda la esperanza está y, en, y en la perdón que no la lo empresa que se retiró era la única que hacía sí, túneles claro era una de las mejores a nivel a ver, a nivel mundial, internacional, pues, claro, en internacional lo mejor, entonces mejor. Eso, eso le baja la moral claro, por supuesto, le baja la moral ¿quién va a querer a meterse ahí? se pensaba que unos chinos están interesados, por ahí vieron, al parecer conversaciones, se les dio, no pasó nada, y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta clara de que si el proyecto, porque está ahora, en que se desiste del proyecto o continúa adelante perfecto. estamos en ese ahora paso. una pregunta que se debe estar haciendo nuestro público eh, auditor ¿qué pasa si si hoy se acaba se paran las obras, ¿En qué, ¿en qué estado quedan las cosas? Bueno, nosotros las cosas que exigimos, que si fuera así, este, hay género, hay género y Andrónico Luz y toda esta gente que en un minuto nos, nos destruyó eh, el San José de Maipo con, con su proyecto, que haga las mitigaciones y ponga todo lo que sea posible, nunca va a quedar igual y nunca va a ser igual porque ya lo que se destruyeron lo destruyeron, paguen, la, y compensen los graves daños que le provocaron a los ecosistemas, no sé cómo porque los ecosistemas no se pueden componer con dinero no entiendo cómo, pero de alguna manera tienen que pagar esos daños y obviamente sería una muy buena noticia mirado desde, desde otro punto de vista porque el agua de Santiago ya no estaría en el, en el grave peligro que, que sí estaría en el, en el sentido de que este proyecto continuara eso pero, es lo que... pero pero a ver una pregunta de ignorante Jorge Teago no, no, no, eh, pero los cauces del del río Maipo no han sido desviados Todavía no han sido desviados ya, Y los no cauces de los otros ríos que iban a, a, a tomar Y entubar Eso, Porque son tres ríos, como le decía el volcán El yeso, cierto, y el río Colorado Que se iban a meter a, esto, a estos túneles Pero los túneles no están terminados Por lo tanto no se han metido ningún río ahí ya. Todavía son afluentes del Maipo ya, perfecto. Todavía son afluentes del Maipo Por lo tanto para nosotros hoy día es luchar Porque esos ríos no lleguen A, la, a, las, a los túneles Túneles que todavía no están terminados Y, a, y nuestra apuesta es a que esos túneles no se construyan nunca, y para que lo, lo, lo que queda de los ecosistemas se mantengan, y que la madre naturaleza, a lo mejor en un par de millones de años más, lo pueda reparar, porque los daños aquí son irreparables yo creo, para miles de generaciones más que nosotros, que pueden estar por delante nuestro, porque son daños demasiado graves, demasiado graves, hay un lugar Valle la Arena, lo hicieron desaparecer quedó todo convertido en escombro toda la todas las, las marinas que se sacan de abajo del túnel las tiran a la orilla del río con la lluvia, con el calor, los cambios de temperatura, todos estos metales pesados van a parar al agua que son los que nosotros estamos acá tomando. Y eso y eso no es no es, no, no, no es tomado por, por por la por las bizcachas, digamos, para purificarla, o sea, al final nosotros no, eh, no estamos no estamos tomando agua de calidad. Eso es está contaminada, es así, está contaminada. con metales pesados. Y fíjense usted el gran negociado aquí una cosa que se nos olvidaba agua andina en un principio se oponía a este proyecto, totalmente y de repente les descubrimos un, un acuerdo secreto en donde firmaron ellos en que cuando le faltara agua al proyecto, agua andina agua de nosotros, que ya está mandatada para entregarle agua a Santiago y a, a, uh -huh. a todas las comunas ellos le iban a pasar agua a este proyecto para que, en caso de falta de agua, para que pudieran hacer correr las curvinas ¿Qué habrá pasado, no? Claro Y, y, y, y tuvieron que o sea, el proyecto, sea, este con eh, al final lo tuvieron que hacer público. Y Bien. después Aguas Andinas calladito y ellos están en Eso ejemplo, es, muy, una es muy interesante sobre la comisión. Y bueno, y, y comentar muchos de nuestros políticos, o sea, Aguas Andinas se comprometió a pasarles agua en la eventualidad que, que a este faltará. proyecto le faltara agua, claro, y que de hecho les va a faltar agua cada vez yo de menos. Tenemos cambio climático encima. Si todo es impredecible con el tema del agua. Sabemos que para el año 2040 va a llover la mitad de lo que llueve hoy día. Por lo tanto, los cauces van a venir prácticamente secos. Mm. Y este proyecto va a ser simplemente eso, va a durar un par de años. Ellos pre pretendían generar 531 megawatts. Y lo que pueden generar hoy día, con lo que hay hoy día, son apenas 190 megawatts. O sea, un tremendo desastre que ni siquiera cumple las expectativas que ellos... Que yo, que y, ni, y ni siquiera aparentemente no lo van a no van a poder terminarlo. ¿no? no, no, aparentemente no, no hasta ahora no lo terminan. Mm porque además vamos a estar nosotros en las calles diciendo no Alto Maipo, nosotros defendemos el agua porque sin agua no hay vidas Perfecto me parece muy muy interesante toda la lucha que ustedes han dado a lo largo de los años, han ido a los puntos claves, han ido a, a la fuente del financiamiento, han, han ido a, a donde está la linfa vital del proyecto y han atacado y eso ha sido creo muy bien conducida la lucha de ustedes y en ese sentido eh, a te felicito y a todas a quienes eh, tú representas eh, creo que es muy interesante la lucha nosotros la hemos apoyado un poco desde, desde más lejos digamos. no hemos estado metido encima claro. pero sí eh, desde ese punto de vista te felicito porque realmente creo que ahí dieron en el clavo claro. porque dado difundiendo a quienes de, tenían que decirle a quienes tenían que contarle la realidad exactamente por pues eso al, al menos es decirle a todos en su cara lo que nosotros pensamos y lo que nosotros defendemos. Porque nosotros estamos, en verdad, porque la gente sencilla, que es la, es la dueña de casa, la gente común y corriente, no se vea expuesto, como en muchos otros lugares, como en África, a tener que caminar 20 kilómetros para buscar un poco de agua y aguas contaminadas porque, y, y que tengamos que estar pegándonos entre nosotros por un lecho de agua, porque es lo que viene. Si el agua claro. está cada vez más escasa, el agua dulce prácticamente está desapareciendo del planeta, porque sí. la, la hemos nosotros mismos, los humanos, la hemos contaminado y la hemos ocupado en función de hacer grandes negocios. Bueno, Jorge, el tiempo se nos acabó. Te damos las gracias por, por participar en nuestro programa y cualquier cosa que, que pase en tu lucha, eh, te agradeceríamos que nos la comunicara y, y estaríamos ya en invitarte nuevamente a, a que nos cuentes lo que está pasando. Muchas gracias. ¿Puedo dar una visita bien sí, cortito. Por eh, señoras auditores, a todos les le aviso, mañana nosotros acá en la Avenida Independencia vamos a estar con unas batucadas de los mil tambores. Viene gente de distintos lugares, incluso de Brasil. Y vamos a recorrer varias poblaciones y ellos nos dieron la posibilidad también de hablar del tema del agua. Vamos a entregar volantes y nos dieron la posibilidad de hablar en el escenario para mostrarle este problema a todos nuestros vecinos. Así que los invitamos a esta a esta fiesta de la alegría y también a informarnos y saber que es importante que nos juntemos y nos reconozcamos en las calles muchas gracias importante aviso Jorge, muy oportuno bueno queridos auditores la hora es implacable así que los dejamos y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora con un interesante tema en nuestro programa La Verdad, Una Alternativa muchas gracias por escucharnos hasta pronto